Hola amigues de f m t i c u n a c o les habla Pablo de Música Esperanza. Les quiero invitar al festival que vamos a realizar el día 25 del 11 a las 16 horas, con entrada libre y gratuita, en el Club Argentino de Del Viso. La dirección es Ituzaingo 8601.、Eh, vamos a tener música en vivo, orquestas populares, juveniles, artistas solistas de diferentes ramas del arte. Y、eh, bufete económico. Así que tráete tu mate, que van a haber cositas ricas para acompañarlo. Es un festival muy importante porque festejamos los 25 años de la Fundación Música Esperanza en el territorio. Así que nada, ya están avisados. Les esperamos. Les mando un abrazo grande. Gracias por el espacio. Chau, chau.